Libro de Job, capítulo 32 Cesaron estos tres varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Barakel Bucita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo se encendió en ira Contra sus tres amigos, porque no hallaban qué responder, aunque habían condenado a Job. Y Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira, y respondió Eliú, hijo de Barakel Bucita, y dijo: Yo soy joven, Y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía: Los días hablarán y la muchedumbre de años declarará sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. No son los sabios los de mucha edad, ni los ancianos entienden el derecho. Por tanto, yo dije: Escuchadme. Declararé yo también mi sabiduría. He aquí, yo he esperado a vuestras razones. He escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención. Y aquí que no hay de vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Para que no digáis, Nosotros hemos aliado sabiduría. Lo vence Dios, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Se espantaron, no respondieron más, se les fueron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero no hablaban, más bien callaron y no respondieron más. Por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio. Porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero. Y se rompe como odres nuevos. Hablaré pues y respiraré. Abriré mis labios y responderé. No haré ahora acepción de personas. ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé hablar lisonjas, de otra manera, en breve mi hacedor me consumiría.